el juramento de Yatrib un año antes de que el profeta emigrara de la Meca a Yatrib que después se llamaría Medina Almunahuara la ciudad iluminada un grupo de peregrinos de Yatrib vino a la Meca para jurar fidelidad al profeta todos ellos juraron no ofender a Dios con el adulterio el asesinato de sus hijos a pesar de que no pudieran alimentarlos por falta de dinero no calumniar ni siquiera a los enemigos y obedecer al profeta en todo lo que estimase justo. es posible que el recuerdo de estos conversos le animase a caminar hasta Yatrib una ciudad en crisis al hallarse sus tribus divididas por una reciente contienda civil además ¿dónde podría el profeta ir si acababa de ser expulsado de su lugar de nacimiento después de haber predicado allí a lo largo de diez amargos años? llegó a su nuevo destino hacia la medianoche enseguida fue a visitar algunos de los conversos a los que recitó el sagrado Corán para pedirles que adorasen abiertamente al Dios verdadero se siguieran a él en las buenas o las malas horas y brindasen los favores a quienes le acompañaban todos ellos hijos e hijos de la Meca cuenta con nuestro favor contestó un hombre en nombre de Dios el que te ha enviado «Desde hoy tú y los tuyos formáis partes de nuestras familias, lo mismo que lo son nuestros hijos y nuestras esposas. Venimos de una raza de bravos árabes, fieles a la palabra dada». «Nos ponemos a tus órdenes», añadió otro hombre. «Pero, ¿puedes garantizarnos que continuará siempre a nuestro lado, sin que te asalte el deseo de volver con los tuyos?» «Vuestra sangre es mi sangre, y los que creen en las palabras que me han sido reveladas nunca se separarán de mí contestó el profeta desde este momento me pertenecéis y yo os pertenezco pelearé contra quien os ataque y seré aliado de vuestros amigos casi todos los presentes se mostraron satisfechos con lo que acababan de escuchar sin embargo el Abbas Benubaira quiso ser más sensato al pedir a sus compatriotas que reflexionaran ¿os habéis dado cuenta de que acabáis de jurar fidelidad a este hombre a un extraño ni siquiera pensasteis en vuestra responsabilidad a partir de ahora tendréis que marchar tras él en la guerra contra el rojo y el negro contra todo el mundo de no sentiros totalmente decididos a seguirle hasta el final porque entendéis que el esfuerzo puede resultar excesivamente pesado mejor es rechazarlo ahora mismo pero si de verdad estáis convencidos de serle fieles y de que el islam es la religión que Allah ha enviado para toda la humanidad «Será lo mejor para vosotros en este y en el otro mundo que le sigáis». «Lo aceptamos, nunca dejaremos de estar a su lado», exclamaron todos, hasta cada una de las mujeres que se hallaban presentes. Pero el enviado de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo, «Cualquiera que muera en esta fe alcanzará el paraíso». Esto fue como un bálsamo para los corazones de los creyentes que acababan de abrazar la fe del Islam. Hasta esa época el Señor no había permitido que Muhammad, sal al-Dahu alihi wa sallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, desenvainara la espada, ya que el Corán sólo incluía invocaciones a la paciencia y al amor. Durante unos trece años, los musulmanes se enfrentaron a las persecuciones con dulzura y olvido de las ofensas. Sin embargo, a partir de aquel instante fueron autorizados a devolver golpe por golpe, a defenderse de los ataques de sus enemigos el profeta y los demás discípulos abandonaron la casa sin excesivas preocupaciones de repente una voz misteriosa les dejó paralizados todos miraron hacia las rocas de mina pues de allí había surgido y el profeta les dijo es Sheitan que está furioso los kureishitas decidieron acabar con la vida del profeta para ello emplearían a uno de los mejores lanceros de cada tribu y estos se encargarían todos juntos de rematar al profeta en su lecho de esta manera la culpa del asesinato recaería sobre todas las tribus nadie dejó de obedecer al profeta pocas horas más tarde se encontró con Ali y Abu Bakr en las proximidades de la Meca a pesar de haber pensado en la huida se hallaba de nuevo allí para verse acompañado por sus más íntimos como un jefe de estado sin abandonar en ningún momento su misión profética debía organizar la evasión Como primera medida, Ali ocupó la cama del profeta, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, envuelto en la conocida manta verde para engañar a los curaixitas. Sin embargo, corrió el riesgo de ser asesinado por éstos al comprobar la burla. No sucedió así, gracias a las oraciones del profeta, y el enemigo se conformó con maldecirlo, soltar amenazas y abandonar la casa. Al mismo tiempo, el profeta y Abu Bakr escapaban por una pequeña ventana que había en la zona posterior de la casa allí estaban los hijos del segundo con dos camellos y las provisiones suficientes para vivir unos días escondidos pronto se encontraron con 50 seguidores de Yatrib que al conocer la situación se hallaban dispuestos a utilizar sus espadas para defender a Muhammad wasallam, y a los demás musulmanes como se puede entender este momento sucedió en un lugar secreto Después de cumplimentar los saludos de presentación, entre los que se incluyeron los de paz en el nombre de Allah, se pronunció el Bayat al Harb, el juramento de la guerra. «Los curaixitas idólatras y mercaderes me buscan para darme muerte», dijo el profeta. «He sido condenado por musulmán, ya que consideran un crimen alabar a un solo Dios. Están seguros de que al acabar conmigo silenciarán la voz de Allah» pobres ignorantes, cuando todo lo vivo proclama la grandeza de Dios he de advertiros que permanecer a mi lado acaso suponga la muerte todos vosotros debéis estar informados del peligro al que os enfrentáis por servir mi causa el Islam, que es la causa de Dios seguidamente Muhammad le recitó estos versículos del sagrado Corán Bismillahirrahmanirrahim en el nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso. Lo que Dios ha concedido a su enviado de la población de las ciudades pertenece a dios al enviado a sus parientes a los huérfanos a los pobres y al viajero para que no vaya de nuevo a parar a los que de vosotros ya son ricos la <muchas> Wa ma atakun wasuru Pero si el enviado os da algo, aceptadlo. Y si os prohíbe algo, absteneos. Wattaqullah fitqena dios. Inna Allahu shadidul iqab. Dios castiga severamente có y muga laguerrina la divin unúigu min moa vetaguna fa moguiúla A los emigrados necesitados que fueron expulsados de sus hogares, y despojados de sus bienes cuando buscaban favor de Dios y satisfacerle cuando buscaban auxiliar a Dios y a su enviado <tose> esos son los veranes esos <tose> son los veranes فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُكْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَطَرٌ Los ya están en la casa y en la fe desde antes de su llegada. Aman a los que han emigrado a ellos, no codiciando lo que se les ha dado y les prefieren a sí mismos aun si están en penuria. Los que se guarden de su propia codicia, esos son los que prosperarán. El profeta que la paz y bendiciones de Allah sean con él y Abu Bakr huyeron esa noche montados en dos camellos se refugiaron en una cueva en el monte Thor una mañana que Abu Bakr volvía al monte Thor pudo ver a varios curaixitas montados en camellos de carreras hablaban con un pastor el cual les estaba informando que los fugitivos es posible que se encontraran en la cueva al momento corrió en busca de los amenazados sudaba cuando tocó a Muhammad en el hombro no temas Allah nos protegerá dijo el profeta antes de escuchar lo que el asustado pretendía contarle mientras tanto el enemigo ya se encontraba unos pasos de distancia llegaron ante la entrada de la gruta el profeta que la paz y bendiciones de Allah sean con él no dejaba de rezar el silencio de su santuario de montaña fue roto entonces por el sonido de unas aves un par de palomas de las rocas, pensaron ellos, arrullándose y aleteando fuera de la cueva. Luego, después de un rato, escucharon el sonido débil de voces humanas. Alguna distancia por debajo de ellos, pero haciéndose cada vez más audibles como si los hombres estuvieran escalando la ladera de la montaña. No esperaban a nadie hasta después de la caída de la noche, y todavía quedaban algunas horas de poca luz aunque de hecho extrañamente había poca luz en la cueva para la hora del día que se suponía que era. Las voces ya no estaban lejos, cinco o seis hombres al menos, y aún continuaban acercándose. El profeta miró a Abu Bakr y le dijo, —No te aflijas, porque ciertamente Allah está con nosotros. Y luego dijo, —¿Qué piensas tú de dos, cuando Allah es el tercero? pudieron oír entonces el sonido de las pisadas que se acercaron y luego se detuvieron los hombres estaban delante de la cueva hablaban con decisión mostrándose todos de acuerdo en que no había necesidad de entrar en ella era imposible que alguien pudiera estar allí luego se volvieron hacia el camino por el que habían llegado cuando el sonido de las pisadas y de las voces que se retiraban se hubo desvanecido el profeta y Abu Bakr salieron a la boca de la cueva delante de ellos casi ocultando la entrada había una acacia de casi la altura de un hombre que esa misma mañana no se encontraba allí y sobre el espacio que había quedado entre el árbol y la pared de la cueva una araña había tejido su tela miraron a través de la tela de araña y allí en el hueco de la roca donde un hombre podría pisar la entrada en la cueva una paloma de las rocas había hecho su nido y se hallaba sentada cerca como si tuviese huevos al final de la tarde llegaron delante de la cueva Abdullah, un guía beduino y Amir ben Fujaira, un esclavo liberto de Abu Bakr llevaban camellos y provisiones al principio se sorprendieron al encontrar la cueva cubierta por tantos obstáculos naturales que daban idea de que allí no había entrado nadie hacía muchísimos años pero como convirtieron su asombro en palabras fueron oídos por quienes se encontraban dentro así que retiraron el arbusto rompieron la telaraña y dejaron que la paloma remontase el vuelo fue a posarse en las manos del profeta que la paz y las bendiciones de Allah sean con él que enseguida musitó ¿no veis a los pájaros sometidos en el aire a la voluntad de Allah? solo Allah tiene poder sobre ellos ciertamente esta es una prueba para los creyentes como dice el Corán los fugitivos eligieron la ruta de la costa ya que era la más segura